minutos. Vamos a hablar con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, buen día. Pablo, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Eh, acá, este, esperando la columna que sale los lunes, pero como fue feriado ayer, te tenemos hoy martes, eh, donde haces un repaso de lo que han escrito, opinado, eh, los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación, y también metés este, algo que sale en el portal Infobae. A ver, así, ¿qué, a, así es. ¿qué andan diciendo esta gente? Bueno, eh, digamos que hasta, hasta ayer eh, la, la, la, el despliegue informativo y de opinión estaba concentrado en destacar, digamos así, los aspectos o los, la, los hechos eh, o presentar hechos de una determinada manera como para incentivar lo más posible la asistencia al acto opositor de ayer, que como viene ocurriendo ya sostenidamente en la Argentina, eh, tiene a la prensa opositora como el gran organizador de todo cuanto pasa en las fuerzas políticas opositoras a la derecha del gobierno, ¿no? Mm. Y, y también lo que pasa en, con, bueno, en las calles y, y demás, así que hubo como un despliegue eh, muy organizado para eh, para bueno para para para entusiasmar a, a los opositores al gobierno que salieran a las calles eh, durante la jornada de ayer con eh, varios temas usando varios temas para eso la reforma judicial desde ya eh, porque bueno porque es algo que, que Clarín la Nación eh, necesitan eh, enfrentar y, y, y desviar cuanto puedan por, porque sus periodistas y sus, este, sus jerarcas eh, estuvieron comprometidos personalmente y profundamente en el dispositivo que durante cuatro años de macrismo no solo se usó para perseguir opositores, sino para, para hacer plata, ¿no? Para extorsionar a procesados, espionajes, y, bueno, toda la mugre que, que muy tibiamente eh, está saliendo a la luz eh, desde, desde hace unos meses para, para estos días. Mm. Eh, así que, pero bueno, la, la, el objetivo de la reforma judicial es eh, que... que Digamos, uno podría poner en discusión que al menos en parte busca eh, eh, superar la, la mugre insoportable que representa hoy el Poder Judicial en la Argentina. Eh, eh, bueno, fue, eh, digamos, este tema fue, eh, digamos, invertido para decir que es una maniobra más del kirchnerismo, bueno, todo el folclore discursivo que ya conocemos. Sí. Eh, Así que bueno, digamos que, eh, eh, los, que los medios que condujeron la, la, los actos opositores realizados ayer y que tanto lo exaltan hoy eh, en sus páginas y sus notas, eh, necesitaron de esa gran, digamos, de, un, de una gran ignorancia y de un gran desconocimiento de, de, de, de, de, de quienes participaron de, de los actos de ayer para... Para, digamos, este, para poder eh, salir a las calles diciendo no a la reforma judicial sin tener eh, una idea siquiera mínima del contenido real de la reforma judicial. que Entre, entre otras cosas, dice, por, por ejemplo, la reforma judicial que está tratando el Congreso en ningún momento no tiene un solo, una sola disposición que diga que los jueces que están siguiendo las causas de corrupción contra representantes del kirchnerismo eh, tengan que dejar esa función. Claro. Digamos. No, no es algo que esté previsto en la reforma, pero bueno, la gente salió a las calles diciendo que la reforma es para eso. Bueno, y así sucesivamente eh, se, eh, se, mov se, se agitaron, digamos, periodísticamente uh, otros eh, elementos eh, para... para Este, para lo, lograr la asistencia a los actos de ayer, como bueno, la, la desacreditación del aislamiento como un elemento de cuidado es algo que, que se hizo, digamos, no desde ya, no con una, una frase escrita, pero sí con mañuelas indirectas, como mostrar como en tapa este, a, a, a personas este, tomando cerveza a las puertas de un bar, a, aquí al norte de la de la capital argentina, en San Isidro, mm. eh, como un hecho casi divertido, digamos, ¿no? Sí. Cuando en realidad son personas que se exponen al contagio. Eh, y, y bueno, también la manipulación de la, de la gran noticia de la semana pasada, que ya casi que nos hemos olvidado, que es la, el anuncio presidencial sobre la vacuna, ¿no? Claro. Que a, al principio, eh, al día siguiente de la, de, de la noticia en sí, eh, eh, fue el, el primer título de Clarín y la Nación, eh, pero en el caso de, de, de, de Clarín fue expresamente ignorado eh, el presidente como, como quien había hecho el anuncio. El título que el diario eh, eligió para ese día eh, no lo pone a, al presidente como el actor de, de esta vinculado con esta noticia no en el título el título fue la vacuna además mira qué título la vacuna que se hará en el país estaría disponible a mitad del año próximo eh, es un título que no nada entusiasta porque es una digamos la, la si, si el plan anunciado por el presidente avanza en los términos que en los en los que él lo anunció, es una pésima noticia para la oposición claro. y para uh -huh. la oposición mediática porque, bueno, porque el presidente está anunciando una vacuna con una posición de la Argentina, eh, digamos, ventajosa respecto de otras naciones. Una vacuna, además, hecho por la, hecha por la empresa privada. O sea que ni siquiera pueden salir con el discurso neoliberal de, de, de, de, de que el Estado es ineficiente ...y entorpece todo... ...porque el Estado acá lo que está haciendo... ...es una articulación... ...entre actores privados... Sí. ...nacionales y extranjeros... ...entonces es incómodo desde todo punto de vista... ...y por eso inmediatamente... ...después de, de darle el primer título el jueves... Eh, ...tardaron muy poquito en reaccionar... ...para empezar a ensuciar esta noticia, ¿no? Sí. Concretamente... ...nosotros anotamos tres, tres capítulos de esta acción... Una por una redactora de La Nación que es este, una, una eh, digamos, este, ultra opositora, digamos, una fanática, odiadora, profesionalizada como Laura Di Marco, que eh, eh, puso en juego la palabra trama eh, respecto de la vacuna, ¿no? Como que... <coughs> este, que hay algo eh, oscuro. Eh, bueno... Hay algo oscuro, mencionó el empresario Zickman, eh, como, eh, con las relaciones políticas, eh, como si hubiera empresarios que no tienen relaciones políticas, ¿no? Sí. Digo, mañeto, por, por nombrar uno. Eh, y bueno, echando dudas sobre él y, y diciendo al final de la nota que hay que vigilar, qué va a pasar con esto de la vacuna. Esa, eh, eso salió el viernes en La Nación, en la noche de ese día... Eh, la impresentable animadora televisiva Viviana Canosa eh, también eh, jugó con la idea de, de, de cosas este, sucias o, eh, que puede haber alrededor de la vacuna. Mucha gente dice, piensa que hay un gran negocio detrás de la vacuna y que hay un montón de plata que se está moviendo en el medio. Y la, no, no es importante lo que ella diga, porque ya sabemos que es una persona, digamos, por, por decirlo menos, profundamente ignorante, ¿no? Mm -hmm. eh, con lo que hizo respecto de la, del cuidado de la salud ante el COVID. Pero lo, eh, la nación la convierte en noticia, la publica en el, en el sábado, digamos, con foto incluida, ¿no? Sí, bueno. eh, y al día siguiente tomar aposta de combatir. Esta buena noticia, eh, Clarín, con el, su columnista principal, Van Der Koy, con un título que es secretos detrás de la vacuna, eh, secretos que después en la nota no aparecen, no, no hay una sola línea que respalde ese título, no, tiene, no, no, no, eh, no, no, no consiguió ningún elemento de la realidad que le permita, eh, digamos, plantar este, este clima de sospecha alrededor de la vacuna, eh, Y además hay algo muy, eh, muy singular que eh, podría tomarse también para los este, anales de, del periodismo argentino, porque dice él que el, el anuncio de la vacuna creó optimismo eh, en, el, en el gobierno, ¿no? Pero, dice, la realidad se mezcla con el relato porque es una iniciativa privada. Ahora, el presidente dijo sí. que es una iniciativa privada. Sí, es cierto <risa> sí. eso. Entonces, él, eh, como si el presidente hubiera negado la participación privada en, en, en la fabricación en Argentina de la vacuna, cosa que no ocurrió, pero como él necesita el argumento, lo inventa, ¿se entiende? Inventa el hecho para después opinar sobre un hecho que no ocurrió. Es, es, es extraordinario, es, es perverso, es una declaración de, de, de, de oficio periodístico, pero bueno no deja de ser este, profundamente llamativo. ¿no? Sí, sí. Eh, yo me acordé de usted, Hugo, el viernes 14. Fue viernes 14, Ajá. sí. Porque vi las tapas de Clarín y La Nación. Ah, sí, ¿no? Fue ¿no? pues, <risa> extraordinario. Sí, exactamente ¿Cómo, fu ¿Cómo funcionó el WhatsApp el jueves a la noche? Ahí. ¿Cómo funcionó? Claro. Sí. Este... sí, por acá las tengo notadas. El... Sí. El kirchnerismo desoyó un fallo judicial y avanza para remover a, lo, a dos camaristas, el título de Clarín, ¿no? Sí. Y en relación, El kirchnerismo desoye un fallo y avanza con la revisión de los traslados de dos jueces. Sí. Y son, son prácticamente clonados, sí. Sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Bueno, bueno, ahí se nota, ¿no? Cómo funciona esto. Mm, sí, eh, sí, sí. Porque, bueno, después esto, estos, dos, estas tapas aparecen reproducidas en decenas y decenas de canales de televisión de todo el país, ¿no? Sí. A la mañana mm. cuando la gente se levanta o la escucha por alguna radio o las ve en la pantalla del televisor, sí. ¿no? Y es ni ese, que hablar en las la redes. Que tiene. Y ni que hablar en las redes sociales. ¿Y las redes, sí. claro. Sí. Sí. Por sí. supuesto, sí. Sí, sí, sí. sí. Así que muy evidente. Muy, sí. Bien Hugo, no sé, quedó algo? No, bueno, desde ya que hoy ah, ahí, Sí. Hasta hoy yo estuve Estoy leyendo y en Clarín encontré cinco notas firmadas, eh, todas exaltando y elogiando el acto de ayer, eh, diciendo todas lo mismo, ¿no? eh, pero con, con dos o tres palabras cambiaditas. Este, incluso hay una redactora que llega a decir que la marcha ayer es una de las tres más grandes en el mundo en los últimos días. Bueno. Este, los últimos días pueden ser no sé si una semana, 3, 5, 10, 20, 200 días, porque si hablamos del mundo, sí. este, no sé, bueno, pero nada, es un, una especie de chiste para exaltar este, el acto opositor de ayer. ¿no? Bueno, Hugo, eh, nos reencontraremos la semana que viene. Con todo gusto, un abrazo grande. A ver, un abrazo.